Hoy sábado se celebra el Día Internacional de los Museos. Ya hemos hablado de esa celebración aquí en Asteburotán. Y en un día como el de hoy, evidentemente, no podíamos faltar a nuestra cita con un museo que nos acompaña cada sábado. Se trata del Museo Zumalacárregui de Ormaistegui, un museo que... Como sabes, nos permite profundizar en la época en la que vivió el general carrista y hasta el cual nos vamos para hablar, eh, pues habitualmente, con Xavier Querejeta. Pero hoy vamos a hablar con Miquel Alberdi, que es el responsable del archivo y de la biblioteca del Museo Zumalacárregui. Miquel, Arrachaldeón, buenas tardes. Arrachaldeón. Bueno, digo yo que hablamos con Miquel porque Xavier hoy hoy está de celebración. Ha sido padre, ¿no es así? Sí. Bueno, pues le mandamos desde aquí nuestra más cordial enhorabuena. Un saludo y que, bueno, pues que que sea esa... Niña creo que era, ¿no? Sí, sí, Teresa creo que sí. Teresa, llama. bueno, pues que, que Teresa se anime también a escuchar la radio a partir de ahora y también a, a visitar los museos. Que, por cierto, hoy vamos a, a mantener una charla con, con Miquel Alberdi del Museo Zuma en un día en el que se celebra el, el Día Internacional de los Museos. Eso es, sí, el 18 de mayo. Uh -huh. Bueno, pues eh, una bonita celebración. Para un bonito tema y para un bonito personaje el que tenemos por delante, ¿no es así? Sí. Eh, hoy vamos a hablar, si no me equivoco, de un personaje a la vez Eso es, eh, Valentín Foronda, que nació en Vitoria en 1751, hijo de una noble y rica familia alavesa y murió en Pamplona en 1821. Uh -huh. eh, por tanto, Valentín Foronda, un hombre que, que vivió parte de su vida en el siglo 19 y que, Miquel, es conocido... ¿Por algo en concreto? Sí, principalmente, eh, aunque fue bastante polifacético, principalmente por ser economista, eh, uno de los más importantes de su época. Mm, recibió una esmerada educación eh, y se formó viajando por Europa, por Francia, Inglaterra, Holanda, Alemania, Italia, y allí pues recibió las ideas liberales que luego dio a conocer a través de numerosas traducciones que hizo del francés al español, Y además eh, analizó la situación económica de Euskal Herria y elaboró propuestas para su desarrollo. Uh -huh. La situación económica de Euskal Herria, que por aquel entonces eh, no debía ser muy boyante que digamos, ¿no? No, era de bastante crisis. La, la situación económica era de crisis. Por ejemplo, eh, podemos comentar que la tradicional producción del hierro en las ferrerías... ...pues sufría la competencia de, de la producción británica... ...que en ese momento ya estaba en su primera revolución industrial... ...y ponía en el mercado un hierro mejor y más barato... ...y entonces eh, las pobres ferrerías no podían competir... ...y eso no es más que un ejemplo... Uh -huh. eh, ...Foronda ya veía el desfase que había cada vez mayor... ...entre lo, el desarrollo de los países del norte de Europa... ...y el estancamiento que tenían los demás. Y Foronda, eh, ya comentábamos antes que era economista... ¿Propuso algo para salir de esa situación crítica que, que vivía Euskal Herria por aquel entonces? Eh, sí, él desde luego era partidario de cambiar completamente el sistema económico y romper con la tradición. Era un fogoso defensor del liberalismo económico. Para Euskal Herria, por ejemplo, proponía la desaparición total de los fueros, que él consideraba que eran un obstáculo para el desarrollo. Uh -huh. La desaparición de los fueros, algo que... No contaría con muchos apoyos por aquel entonces, ¿no? Pues no. Eh, para empezar, los haunchos que, que encabezaban en aquel momento el proceso de reforma, que eran los que formaban la Real Sociedad vascongada de Amigos del País, no estaban dispuestos a perder su estatus privilegiado. ¿No? que lo aseguraban los fueros. Eh, estaban por unas reformas, pero mucho más tibias. Por otra parte, el pueblo llano disfrutaba también de algunas importantes ventajas con los fueros, eh, ventajas fiscales, por ejemplo, y entonces también estaban por mantenerlos. Entonces, Foronda, él lo decía muy bien, conocía muy bien el pueblo, y eh, en sus propias palabras, eh, literalmente, te voy a comentar, decía, el carácter de los naturales es suave, a excepción del caso en que se quiera tocar sus amados privilegios. El pueblo teme más el nombre de las aduanas que el sufrir un terremoto como el que acaba de trastornar la Sicilia. Uh -huh. Esas eran eh, las propias palabras de, de, de Foronda, ¿no? Sí, sí, efectivamente, las aduanas suponían, eh, con el sistema foral, las aduanas estaban en el Ebro y él era, desde luego, partidario de llevar las aduanas al Vidasoa y al Pirineo. Y, en cambio, el pueblo pues no estaba por ello. Como ves, él decía que temía más a esas aduanas que, que a los terremotos. Sí. Uh -huh. Entonces, por todo esto que, que nos estás contando, es de suponer que, que Valentín Foronda... ...se ganaría por aquel entonces muchos enemigos... ...pues sí, la verdad es que él... ...sus ideas eran las de los revolucionarios franceses... ¿no? ...y él abogaba por un centralismo... ...y estaba totalmente en contra de la diversidad regional y tal... ...por ejemplo, una de sus ideas, una de sus propuestas... ...que es bastante curiosa, era... ...él decía que los nombres tradicionales de Vizcaya... ...o Andalucía o Galicia, tenían que desaparecer... ...que había que coger el mapa de España... ...hacer una división en cuadrículas... ...18 secciones, decía él... Y a cada una había que llamarle sección 1, a la otra sección 2, a la otra sección 3 y olvidarse de toda diversidad. Una propuesta que, que no tuvo mucho éxito, ¿no? No, no, aquí no. En Francia sí que siguieron un poco este modelo después de la Revolución y es lo que ha dado hoy en día la, la división departamental, ¿no? En España eh, la división en provincias eh, todavía no estaba en vigor. Eh, también se inspira de alguna manera en esto, pero desde luego no era, no era tan drástico como lo de sección 1 mm -hmm. o sección 2. Y no obstante, eh, para la, hacer la división de provincias también tuvieron que pasar muchos años todavía. Pasaron muchos años y, y mientras tanto, ¿qué es lo que hizo Valentín Foronda? Bueno, él como, claro, al tener unas ideas tan progresistas o tan modernas en su época, pues fue acusado de afrancesado y sufrió represión, como muchos otros, cárcel y destierros. Como casi eh, todos los, los eh, <risa> que han aparecido por este programa. Sí, ¿no? hombre, sí, parece una constante. Uh -huh. Y bueno, abandonó un poco los temas económicos conflictivos y se dedicó a otros temas, como le correspondía a un ilustrado, como fue él. Uh -huh. Decías que dejó los temas conflictivos, ¿se dedicó a otro tipo de actividades? ¿Como cuáles? Bueno, eh, escribió y tradujo muchas obras, eh, tanto sobre química, lógica, edificación de hospitales, desinfección de iglesias y cárceles, y además eh, una de las obras más importantes fue la traducción de, de las obras de Rousseau. Bueno, ¿también le, le daba por la filosofía o qué? Pues sí, fue un intelectual de su época y le interesaban los temas y las preocupaciones del momento. ¿no? A principios del siglo 19 fue enviado como cónsul a Estados Unidos eh, antes de sufrir la cárcel y tal. Y allí se hizo miembro de la American Philosophical Society de Filadelfia. Y allí tuvo oportunidad de conocer al presidente Thomas Jefferson, al que al final le unió una gran amistad. Para Foronda, los Estados Unidos eran la mejor oportunidad para aplicar las ideas revolucionarias, porque allí no tenían ninguna tradición que romper. Eh, decíamos, Miquel, al, al principio que Foronda era economista, eh, pero bueno, después de, de esta charla que, que estamos manteniendo, yo creo que podemos considerarle como algo más que un buen economista, ¿no? Sí, sí, desde luego. Eh, la defensa de la total libertad en economía, en su momento, iba bastante más allá de, de lo que era una concepción económica. Eh, era un nuevo modo de entender el mundo y junto a la libertad tenía que venir la igualdad. Para él el hombre es libre y es igual en todo el mundo, por encima del idioma, la religión o el Estado. Por ejemplo, la diversidad lingüística era otro tema al que no se adhería o no le gustaba, no le parecía enriquecedor, sino negativo. Él pensaba que dificultaba la transmisión del pensamiento. La lengua para él no era más que un instrumento y no influía en la manera de pensar. Entonces, para mejorar la comunicación, cuantas menos lenguas hubiera, mejor. Entonces podemos deducir de lo que nos acabas de decir que Foronda no era muy partidario de la utilización de la euskera, por ejemplo. Pues no, era partidario de una lengua única en la administración y en las escuelas, el castellano, por supuesto. Y es más, era favorable y comentó la necesidad de utilizar castigos en las escuelas contra la utilización de la euskera. ¿Castigos por utilizar el euskera? Sí, el famoso anillo aquel que se colocaban cuando alguien escuchaba otro alguna palabra en euskera y se lo iban pasando de niño en niño hasta que al final de la semana el que llevaba el anillo el anillo se llevaba el castigo. De todas formas, lo, lo lamentable del caso es que, que Foronda no era el único que proponía este tipo de castigos, ¿no? Pues no, eh, muchos no necesitaban ni razones filosóficas ni, ni nada para marginar el euskera. Eh, la lengua de las autoridades era el castellano y entonces era la lengua de prestigio. Foronda, dentro de lo que cabe, era muy coherente, era un liberal radical y coherente con sus ideas las llevaba a, a, hasta el último extremo y, y eso le llevó a sufrir represión. Mientras tanto había otros muchos haunchos que bajo la apariencia de reformadores eh, lo único que hicieron fue limitarse a defender sus intereses. Valentín Foronda, ese es el nombre de, de nuestro protagonista de hoy, un hombre que nació en, en Vitoria en 1751 y que murió en Pamplona en 1821, como nos comentaba Miquel Alberdi. Él es el responsable del archivo y de la biblioteca del museo. Bonito trabajo el tuyo, ¿eh, Miquel? Bueno, a mí desde luego me encanta. Uh -huh. Tengo que decir que estoy todo el día rodeado por documentación de la época y por bibliografía de la época y... Desde luego me encuentro muy a gusto. Y encontrando también personajes eh, curiosos y no tan curiosos como, por ejemplo, Valentín Foronda, ¿no? Efectivamente. Y contándolo eh, en este programa, en este burguetán, hombre, habitualmente no es él, es Javier eh, Queregeta, pero ya decíamos antes que, que ha sido padre y que eso eh, le ha impedido estar hoy con nosotros. De todas formas, no viene nada mal de, de vez en cuando charlar también con Miquel Alberdi porque tiene muchas cosas interesantes que contarnos, como lo ha demostrado durante los últimos minutos. Miquel, con Javier solemos despedir cada, cada charla con, con música. Contigo vamos a hacer lo mismo, ¿no? Eso es, eh, vamos a poner algo de Beethoven, que de alguna manera eh, hay que decir que parece ser que en Euskal Herria se escuchaba a Beethoven ya para la época de Foronda... ...y bastante antes que en otras partes de España... ...y de alguna manera también representa lo que era un liberal... ...que tenía bastante esperanza en, en cambiar la sociedad... ...aunque acabó en un pesimismo bastante cerrado. Con la música de Beethoven nos quedamos por tanto. mikel ha sido un verdadero placer charlar contigo... ...espero que no sea la última vez... Eh, ...no sé yo si el próximo um, sábado... ...estará en condiciones abier de, de estar con nosotros... ...y supongo si no es así... Que sí. si no es así eh, ...supongo que no tendrás ningún problema... Para Para, para compartir con nosotros estos minutos, ¿no? No, desde luego que no. Bueno, Me un encantado. abrazo, un abrazo, Miquel. A ti. Sumalakárregi Museoa Irratia Radio Museo Sumalakárregi